Buenos días para todas y todos. Una mañana de sábado encendimos de nuevo el fuego y la radio. Esta vez desde un municipio del oriente antioqueño, El Santuario. En la plaza de mercado nos juntamos para conversar y cocinar con representantes de diferentes organizaciones sociales. Hoy traemos voces de esa juntanza que cuentan cómo se promueve la agenda del cuidado en este territorio. Muchísimas gracias por la invitación aquí a conversar. De verdad que pues estamos muy contentas de poder eh participar con tantas personas, con mujeres, con hombres, con niñas, niños.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 Antes de sumergirnos en esta memoria sonora, les invitamos a escuchar la de nuestro primer sancocho radial cuidadoso en Támesis. Allí nos quedó de tarea contarles cómo se le dice a la chiva en otros países distintos a Colombia, Ecuador y Panamá. Según nuestras pesquisas, los más parecidos, pero aún más festivos y hasta psicodélicos, los jingle tracks de Pakistán. En el pasado fueron populares en Argentina los ómnibus decorados con fileteado, destinados a transportar pasajeros en distancias largas. Al parecer, también en otros tiempos las guaguas de Cua tenían un aire a las chivas, escaleras o líneas tan comunes aún en los caminos colombianos. En todo caso, no dejen de pasar por www.mujeresconfiar.com slash Sancocho Radial Cuidadoso para escuchar la memoria de nuestro primer Sancocho Radial Cuidadoso en Támesis, al que llegamos justamente en una chiva muy colorida y contenta. Ahora sí, prendamos el fogón porque primero que todo nos ayuda con la alimentación y y para para todos es muy importante que el que el estómago esté lleno, ¿cierto? Y segundo porque alrededor del sancocho eh, se tejen historias, se tejen momentos, se tejen experiencias, se comparte con las personas. Estamos aquí en un lugar Que, digamos, tradicionalmente no ha sido para las mujeres, no ha sido tanto de conversación, del compartir, entonces también es eh, resignificar los espacios. En cada sancocho radial cuidadoso se entreteje en la palabra compartida y la escucha atenta. Allí, en la plaza de mercado, degustamos estos gestos en colectivo y en pura clave de las formas de cuidado que palpitan en el santuario incluso acá las personas eh pasan, miran, están inquietas qué es lo que se está desarrollando aquí. Yo creo que también esa sensibilización es importante. Por ahí escuchan cositas, por ahí les queda ni por ahí eh lo van replicando y y bueno, es generar inquietudes. Y es que no sobra decir que vivimos este sancocho justo el 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y justo después de la asamblea convocada por Amor Asociación Regional de Mujeres del Oriente Antioqueño. Precisamente el día de hoy realizamos desde Amor también la asamblea municipal de no violencia con las diferentes lideresas y líderes aquí del territorio de muchas eh, entidades, pues o, o organizaciones, espacios rurales, urbanos donde conversamos precisamente de la no violencia, esas transformaciones de de de las relaciones de dominio a relaciones de democracia de género, donde las relaciones deberían ser equitativas, donde podríamos todas y todos conversar. Entonces, este espacio fue una reunión de muchísimas intenciones y justo pues hicimos también una cartografía corporal de pues un cuerpo femenino donde plasmamos allí los los asistentes y las asistentes esos mensajitos de de amor, de cuidado de sí misma, de ánimo, de poder y también de compromiso personal y social para transformar eh el territorio. Será que si sí tenemos nuestros cuerpos en buena disposición para el cuidado, ¿y cómo es que cuidamos a quienes a su vez cuidan y cuidan todos los días? Reconocer reducir y redistribuir son 3 R's que nos pueden ayudar a caminar por terrenos más igualitarios en donde se valoren con más justicia los trabajos cotidianos del cuidado. Si la mujer no está cuidando, ¿cuánto costaría que una mujer estuviera eh haciendo todo ese trabajo? Entonces valorar lo que hacemos las mujeres en la casa, porque hace decimos que su mamá no hace nada, no, el trabajo de la casa también tiene un valor y es como ese cuidado nos lo han delegado eh, mayormente a las mujeres. Entonces, si sí, estamos trabajando el cuidado del medio ambiente, el cuidado de nosotras, porque primero tenemos que cuidarnos nosotras con nuestra alimentación, con el ejercicio, con los pensamientos para poder cuidar a otras personas. Eh, soy una soltera feliz. <risa> y y en este ah y jubilada. <risa> y en este momento junto con mi hermana me dedico a cuidar a mi madre que tiene 92 años y estamos felices porque ayer volvió a caminar. A soplar, soplar fogón sopla que se apaga y aplaudiendo a supla sopla el fogón sopla que se apaga a supla sopla el fogón sopla que se apaga bueno eh, ese sancocho está quedando delicioso tiene carnita tiene pollo eh, yuca papita criolla zanahoria rallada eh, y mazorca y sobre todo el amor con lo que lo está con el que lo estamos haciendo. Y plátano verde. Además de ser un proceso biológico, comer es el acto más político de todos, según Carlo Petrini, director de Slow Food, un movimiento internacional que defiende la buena alimentación entendida como un derecho humano. El amor cuando cocinamos, mientras conversamos sobre derechos y caminos de igualdad es sin duda un ingrediente infaltable. El alimento es un motor, es una fuente principal de vida. Precisamente desde que nacemos como seres humanos, pues un un requisito para para sostenernos y para surgir al mundo es precisamente la leche materna, ese cuidado. Entonces, desde allí ya tenemos una conexión vital con con el alimento y el alimento no solo es del cuerpo, sino también de vínculos. Y en medio de apuntes tan variados como los alimentos que se cultivan y se cosechan en el oriente antioqueño, nuestro sancocho radial cuidadoso se sigue sazonando. En ese momento le está apuntando mucho a la seguridad alimentaria, pero tenemos que tener muy claro que los productos que sacamos en el santuario no alcanzamos a consumirlos los santuarianos. Entonces, por eso se sacan los productos de aquí. No es que la gente vea que no que la zanahoria la vende, sí, la tenemos que vender porque no alcanzamos a consumir los productos, entonces la seguridad alimentaria de pronto la almirado bajo otro perfil muy diferente en el santuario. Eh y también que es muy importante que aprendamos a comer nuestros productos, porque muchos santuarianos a pesar de que cultivamos las hortalizas, las legumbres, eh muchos de ellos no la sabemos comer. Esta olla colectiva ya huele a soberanía y seguridad alimentaria. Ya mencionaron que el alimento o la cocina es un acto político, desde donde lo sembramos, de donde sale, de donde sale esa semilla, es más, de donde sale esa tierra como fue abonada, quién lo está cultivando, cómo está su condición de salud, de educación, de derechos humanos. Entonces, el saber aquí en este momento que estamos en una plaza de mercado, que vemos que el santuario es una despensa agrícola gigante y ver pues de desde dónde sale que estamos acá viendo todos estos movimientos también es importante verlo, verlo y que seamos más conscientes y pues todas y todos muy conscientes que estamos poniendo en nuestro plato. Las mujeres campesinas son hilos vitales en la construcción de sociedades en las que por fin situemos en el centro el cuidado del campo del planeta y de todo lo que está vivo Tengo 7 hijos, soy del campo. El campo para mí ha sido toda la vida la mejor oportunidad de vida, porque en el campo lo tenemos todo, porque a veces nosotros en el hogar nos venimos para la plaza a comprar todo viviendo en el campo y pudiendo sembrar la cebolla, el tomate, El repollo, la lechuga Aquí estamos hablando también de alimentación Eso es muy importante Yo a las mujeres del campo les digo Todos los días, muchachas Dejemos el celular, dejemos las novelas Y vamos a sembrar Sembremos después de las tareas Laboriosas que tenemos en el hogar Porque usted sabe que una mujer de hogar Todo el día si quiere dedicarse Al hogar y a trabajar en el hogar Le resulta que así Yo cuando inicié en Asum Mujeres he aprendido demasiado. ¿Por qué? Porque yo me vengo del del campo a la plaza y del campo al pueblo. Acá en el pueblo uno tiene oportunidades de aprender demasiado y más cuando están en estos grupos. Y yo he aprendido mucho de esto. He aprendido a valorarme como mujer, he aprendido a tener cuidado conmigo misma y en mi hogar, con mi esposo, con mis hijos. Si algo nos enseña el cooperativismo, es la posibilidad de cuidar los bienes comunes en colectivo. Entonces aquí es muy fuerte todo el tejido de las juntas de acción comunal, de las organizaciones de mujeres. Por ejemplo acá en el santuario está Co-Granada, que nace en el municipio de Granada, pero que lleva muchos años acá y que para nosotros es una cooperativa hermana, ¿cierto? Que trabajamos de la mano. Entonces, digamos que hay un tejido bastante importante en el sector cooperativo y no solamente el cooperativismo de ahorro y crédito o el cooperativismo financiero, sino también el cooperativismo relacionado con el trabajo. Entonces, hay cooperativas de confecciones. ¿Cómo se llama la cooperativa de confecciones de acá del Santuario? ¿Cómo? Ecoelsa, ¿sí? Una cooperativa grande que le da empleo a bastantes mujeres, como Nelsa también. Hay cooperativas de transporte, ¿cierto? El pequeño transporte veredal. ¿Cuál otra? Foresta, que es la que hace la formación, ¿cierto? La escuela para las operarias que luego llegan a las empresas de confección. Entonces, digamos que hay un tejido bastante importante. Sí, ahora, si quiere, me lo ubica acá, doña Dora que dura cambiarlo por esto. El trabajo asociativo y los movimientos feministas, entre otros, han contribuido a la desnaturalización de roles de género y de las estructuras tradicionales familiares. También han despertado la repartición más equitativa de los trabajos del cuidado. Pues la economía es muy importante, la economía está presente en nuestra cotidianidad, además que la palabra economía tiene una raíz muy bonita que es oikos pues como de casa, de hogar, y no vamos, que son como las reglas del hogar. Entonces la economía pasa por el centro del hogar. ¿Y cuál es el centro del hogar generalmente? La cocina. Entonces ahí hay mucho de cuidado, ahí hay mucho de estar pendiente, estar atentos a los demás, y eso es lo que desde la economía solidaria nos hemos propuesto, que todos los actos económicos, lo que producimos, lo que consumimos, la manera como intercambiamos, Pongan en el centro la preocupación por los demás, la preocupación por la vida. Mientras el sistema económico capitalista nos empuja cada vez más hacia el individualismo, el egoísmo y la supuesta independencia, Las lógicas de la economía solidaria nos invitan a la interdependencia, al cuidado de sí mismas y de todo lo vivo que nos circunda, a tejer buen vivir en colectivo, en común e intergeneracionalmente. Les cuento una experiencia hermosa y maravillosa que pasó en la asamblea. Estamos hablando de esas relaciones equitativas en el hogar, en la familia, hombres, mujeres, diversidades, en fin, y Resulta que una de las participantes llevó a sus dos hijos, pequeñitos, y ellos se me acercaron muy amablemente y me dijeron, eh, ¿usted me podría regalar una hojita? Queremos dibujar, queremos hacerle un dibujito. Y yo, listo, saqué las hojitas, les pasé los marcadores, cuando bueno, ellos se fueron todos muy felices. Cuando los dos regresaron y me entregaron uno, el menor como de 5 añitos o menos, un solecito y el otro Ey, eh, me va entregando una casita con unas personas. Llego y me dijo, eh esta casita tiene eh pues como la familia en donde eh los hombres y las mujeres tienen que trabajar en la casa. Entonces fue supremamente significativo e impactante porque cuando llamo los niños, las niñas pequeñitos porque no tenemos con quién dejarlos o quién los cuide, creemos listo, están ahí, están jugando y están en su mundo creativo y fantasioso, pero resulta que los niños están escuchando, están escuchando. Nosotros para transformar necesitamos a todas las personas de todas las edades, absolutamente de todas las edades y desde allí que impacta porque el niño estaba escuchando, estaba escuchando lo que estábamos conversando. Como en otras partes del mundo, las mujeres y jóvenes activan distintas rutas para cuidar el medio ambiente y oponerse a prácticas extractivistas que dañan irremediablemente los ecosistemas que albergan todas las formas de vida. Las prácticas cooperativas en esta senda activan autonomía y economías circulares que cuidan e inspiran. Nos dedicamos a recolectar de la basura los residuos aprovechables que pueden tener digamos una segunda vida y y darle pues un un uso a esto que ya la gente descarta, pero que allí hay una oportunidad para que las personas puedan obtener un recurso y a su vez generar nuevas materias primas para hacer nuevos artículos. Entonces, eh afortunadamente pues tenemos en confiar un aliado para hacer el el pago de la tarifa de aprovechamiento, que es otro de los modelos de ingreso que tiene la organización y es la prestación del servicio de aprovechamiento. Entonces, mediante Confiar, la cooperativa podemos hacer el traslado de esos recursos de aprovechamiento a cada uno de nuestros recicladores. Hola, mal querer que se apaga, que se apaga. En muchos lugares florece la búsqueda de vida digna para las disidencias de género, y en este sancocho radial cuidadoso pudimos escuchar liderazgos y trabajo comunitario que despiertan vínculos vitales diversos. En yo tengo a mi madre tatuada en el brazo porque pues es la persona que más me ha apoyado después de hacerle entender porque digamos que al principio fue muy difícil, sí, porque pues obviamente ya quería a su hijo y su hijo no era su hijo, era su hija. Entonces, en ese caso es muy importante que las familias apoyen, ¿sí? El apoyo de la familia es muy importante porque así generamos actos de no violencia, ¿sí? Hablamos de que la no violencia es contra la mujer, ¿no? Pero también tenemos violencia dentro de nuestros espacios familiares contra mujeres diversas, ¿sí? Entonces, es difícil, es difícil, pero digamos que es cambiar el chip es entrar en una cultura de aprendizaje, de educar, de saber de que nosotras existimos, de que somos personas que también tenemos mucho conocimiento, de que también estudiamos, somos abogadas, somos médicas, somos de todo. Con amor ir de la mano con la gente que desconoce quiénes somos, creamos muchos vínculos y vínculos bonitos, que hacen que nosotras nos sintamos más dignificadas y no nos sintamos como tan desplazadas de lo que normalmente la gente o, o la sociedad tiene. Sí, ya está listo el zancocho, para que ya empiecen a almorzar todos. ¿De uno a diez cómo quedó? ¿De uno a diez? Diez, quedó muy rico. Ahora van a mirar, para que miren el zancocho, quedó muy delicioso. Van a pasar acá a la mesa, les vamos a entregar el plato, la cuchara, y luego pasan a la olla para que les sirvan el zancocho. ¡Vamos! En este orden estas fueron las voces que nos acompañaron en este episodio: Dora, Alejandra, Azucena, María Teresa, Ana Lidia, Cruz Ángela, Verónica, Alejandro, Juan Camilo y María Fernanda. Fue muy importante contar con el enlace territorial de la Asociación de Mujeres del Oriente Antioqueño, Amor. Y su nombre, pues Asociación de Mujeres del Oriente nos coincidió con Amor exactamente. Amor he ha trabajado en la región por la reconstrucción del tejido social, por la participación política de las mujeres, empoderamiento de las mujeres en diferentes espacios donde Mayormente participan los hombres y ahorita estamos llegando las mujeres, como son los consejos eh, municipales, eh los consejos territoriales de planeación y otros espacios que hay en cada municipio. Entonces hemos tratado de apoyar a mujeres, en este caso también niñas, por eso eh niñas en este espacio porque la idea es que no haya un relevo, sino una trasmisión del conocimiento y podamos pues o, eh niñas, jóvenes y adultas compartir todo ese conocimiento que hemos construido en la región. En este sancocho radial cuidadoso participaron además representantes de las organizaciones del santuario, Fundación Alejandro Pineda, Asociación de Usuarios del Hospital, ASOCAM, Acueducto Vargas Pantanillo, Acueducto Aldana, Mesa Transdiversa y la Asociación de Recicladores de Oficio. Nosotras somos Jenny Giraldo García de Cooperativa Confiar y Estefanía Henao de Maritza Sánchez y Juan Fernando Londoño, del colectivo Ancestra. Y pues por mi parte no tengo nada más que decir, que buen provecho. Este sancocho radial también fue posible gracias a la participación de Alejandro López, director de la Fundación Confiar, a Diego Espina, gestor educativo, y a Lina Acevedo, directora de Confiar Cooperativa en el Santuario.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 todos los episodios de esta travesía radial cuidadosa en mujeresconfiar.com/sancocho radial cuidadoso A comer y a cuidar y a conversar Entonces vamos al sancocho pues En los Ancochos Radiales Cuidadosos mezclamos radio y cocina popular para hablar sobre el cuidado de todas las formas de vida. Los Ancochos Radiales Cuidadosos son una producción de Ancestra y Confiar Cooperativa desde su programa Mujeres Confiar, con el impulso de Familias Ahora. A través de Manzana Radio hoy transmitimos por FM y por radiolibre.es